Conversamos unos minutos con el flamante eh, Ministro de Economía, Guido Bisterfil. Muy buenos días, Guido. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, eh, eh, cuéntenos, contanos, en realidad, eh, bueno, ¿cómo este, fue la reunión de ayer con la mesa intersindical y a qué conclusiones llegaron respecto de la última liquidación de salarios? Bien, sí, ayer no, me reuní con la, con la mesa intersindical para para zanjar la diferencia o tratar de explicar el, el, el, lo que ellos decían que había una mala liquidación ¿Sí? y demostrarle que, que no era así. Ayer le, le, le, le pusimos ejemplo, le explicamos que se liquidó tal cual está el acta paritaria, no hay, no hay nada diferente a lo que hablamos, a lo que se firmó y a lo que se liquidó. Ellos eh, lo que no, me manifestaron es que eh, sí eh, reconocen que está bien liquidado, pero que ellos interpretaron otra, otra tuvieron otra y otra interpretación del acuerdo paritario Ajá. Ah. eh que ellos pensaba que era otro el aumento o bien interpretado pero lo que yo le, le expliqué miren está firmado esto y y es eh es la cláusula lo que se firmó y lo que se pagó es la inflación del año, la inflación del año la de enero y febrero la pagamos en marzo como se hizo el año pasado el segundo semestre que justamente fue un requerimiento de la de la mesa intersindical sindical de hacer acuerdos cortos, a medida que se conoce la inflación, ir pagándola, eh, recordemos que el año pasado y, y, uh -huh. y acumulativos, el segundo semestre se, había aumentos todos los meses una vez conocida la inflación. Bueno, esto es lo que se hizo ahora, uh -huh. es, eh, fue un 6,1% retroactivo a febrero porque fue la inflación de enero, y un 6,4%. Eh, a partir del primero de marzo, que fue la inflación de febrero. Uh -huh. O sea, en febrero pagamos la inflación de enero y en marzo pagamos la inflación de febrero. Eh, Guido, ¿y, y podemos, que podemos, ¿Y podemos sí. saber qué es lo que, ellos la, lo que la mesa intersindical interpretaba? Ellos lo que dicen interpretaron, ¿por qué? Porque eso da un 1891 en los haberes de marzo, porque está incluido el, el retroactivo del mes de febrero. Ellos interpretaron lo que nos, lo que nos manifestaron que el 18,91% es el aumento del año. Y no, no, le dijimos, le, le, le, yo le expliqué, el aumento del año es lo, ir acompañando la inflación, como lo manifestamos inclusive en todos lados, porque si hubiera sido de otra forma, hubiéramos dicho, estamos dando un aumento muy por encima de la inflación, y no fue así. Uh -huh. el, el, el, la política que tratamos de seguir es que los salarios no pierdan frente a la inflación, y a medida que se conoce la inflación, ir otorgando el aumento salarial. ¿Qué es lo que pasó?, Eh, bueno, ellos nos dicen que ellos interpretaron que el 1891 es el aumento, que no es lo que dice el acta, el acta es que es un 6-1 a febrero, a febrero sí, un 6-4 a marzo. Pero bueno, el diálogo estuvo, eh, cada uno puso su idea, fue un diálogo fructífero, a ver, entendiendo no, cada uno con su postura, pero ellos entendieron que estaba bien la liquidación y lo que quedamos es le digo, estamos abiertos a charlar y a dar todas las explicaciones que sean necesarias porque no hay mala intención siempre se ha priorizado el diálogo con los gremios, eh, eso está expresado en el acta, lo firmamos todo, lo debatimos y si hay que juntarse de nuevo para volver a explicarlo o, o ver eh, qué interpretación ellos le dan y cómo encontrar la diferencia, no hay problema uh -huh. eh, Guido eh, sí. Lautaro te saluda, un gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Lautaro? Bien, eh ¿Cuántos gremialistas forman parte de la mesa intersindical? O sea, ¿cuántas, cuántas sillas hay cada, cada vez que se ponen a discutir salario? Son ocho gremios. Ocho, ¿Ocho? gremios son, sí. ¿Y los paritarios que representan sí, al gobierno cuántos son? Bueno, en, en, en, la, en la discusión de la mesa intersindical se, se, se vota no por, por representación, sino por no por cantidad de representantes, sino por representación. Casi siempre voy, estoy yo, está el director de personal Juan Rivero y sabe estar también el procurador de renta Saldo Heleno. Claro, yo, yo lo, que, lo que pienso es, teniendo en cuenta lo que duran esas reuniones, las discusiones, los cuatro intermedios, eh, cómo a veces se dilata el acuerdo, es medio eh, raro que no se haya entendido o que los representantes de los gremios no hayan comprendido eh cómo iban a liquidarse los sueldos y con cuál iba a ser la actualización salarial eh ¿por qué pensás que se da esto? ¿quizás falta un poco de, de no sé acompañamiento técnico para enfrentar una, una negociación paritaria o qué fue lo que pasó? sí la verdad no empezaré decir porque yo ayer les decía es muy clarito el el acta es 61 y 64 eh no, no no no te puede dar nunca 18, como ellos plantean eh no es que yo eh que desde el poder ejecutivo le dijimos algo y después se firmó otra cosa o que explicamos algo y después eh la verdad no no no no no no sabría decirte porque está muy muy clara el acta y por eso eh yo la semana pasada cuando se conoció el audio salí a contestar así porque no no inclusive no hubo no no hay otra interpretación que esa sí Ellos, están, ellos siguen su postura que entendieron eso, pero bueno, eh, está firmado otra cosa, y es muy clarito, y además es, es muy cortita la acta, tampoco claro. es que son un acta muy larga que da lugar a interpretaciones, no, no, dice, dice nada más que eso. ¿Pudiste hablar con Roxana Rechimón? Sí, sí, yo ayer, es más, o sea que con Roxana yo debe ser con la guionista que más hablo, hablamos diariamente porque es cierto que Roxana me llama por... Casos de todos lados, un portero de la Maruja, un trabajador de General Campo, continuamente me está llamando, presentando en Iquitú, por eso ese día yo estaría a contestarle y le mandé un mensaje, me enojé, ¿por qué no me preguntó a mí en vez de sacar ese audio? Uh -huh. si, si tenemos la confianza y, te, y tenemos el teléfono abierto. Sí, sí, yo eh, ayer después nos quedamos hablando un ratito, y mam, me, me presentó otros casos de reclamos que tiene por otras causas, y, pero bueno, yo le dije, Rosana te equivocaste, eh ella ayer en la reunión prácticamente no habló, eh pero sí sí, tenemos el teléfono abierto con no Osana más allá de que le manifesté su su equivocación desde mi punto de vista, eh no te, no hayalo cortado para nada, no no, seguimos hablando. Mhm. Uh -huh, uh -huh. Guido, bueno, eh, sos el nuevo ministro de Economía de la provincia. Eh tu gestión, este va a ser distinta a la de Franco, cuáles son tus, tus, digamos tus proyecciones, tus si hay matices o si hay alguna un viraje, muy muy distinto, no mira en líneas generales se va a seguir la la la, la política económica o, o, o los lineamientos que estábamos eh que llevaba Ernesto, el equipo, el equipo todo sigue indudablemente cada, cada persona que está al frente le le le le pone su impronta, pero en líneas generales se va a seguir esa, esa línea que es la que, que baja el señor gobernador también, no uh -huh. sé, sea, tratar de una de tratar y, y una, de ser una provincia ordenada, financieramente eh que pueda respaldar eh la independencia en la toma de decisiones Eh, que tratar que el principal gasto, hoy el principal gasto de la provincia son los salarios del empleo público, mientras las posibilidades financieras lo permitan, vive, que no, va, no estén perdiendo frente a la inflación, como, como estamos ahora eh, negociando en, en, en paritaria, mantener la, la obra pública que, que yo creo que es histórico el nivel de obra pública que hay, Pero bueno, en líneas generales es mantener la misma línea. Uh -huh. Hace poquito, hace un mes, mes y medio, Adrián García, eh, contador eh, general de la provincia, ¿no? eh, decía que bueno, este año la recaudación va a ser mucho menor a causa de la sequía. Eh, ¿Qué implica eso para, para el gobierno? Bueno, eso es uno de los, de los temas que nosotros está, estamos muy atentos Eh, las la, la proyecciones a futuro de, de los ingresos, indudablemente el tema de la sequía no va a impactar por eso es que eh, estamos viendo el, todo lo que es el gasto, sobre todo el estructural y por eso yo eh, hago mucho hincapié en la paritaria, porque el principal, eh, eh, la principal erogación que tiene el gobierno y que una vez firmado el acuerdo paritario después todos los meses hay que hacer frente a esa erogación, no es que firmamos algo y después decimos no, no, no podemos pagar más Y históricamente La Pampa creo que es la única provincia que ha cumplido a rajatabla cada eh, acuerdo salarial que ha firmado. Inclusive yo me acuerdo hace dos o tres años, las cláusulas gatillo donde la inflación se escapaba, la mayoría de las provincias la abandonó la, la, la, la, lo que había firmado y no, la provincia de La Pampa la, la, lo cumplió en tiempo y forma. Eh, sí, sí, visualmente vemos algunos nubarrones eh, en la economía a nivel nacional y estamos atentos. Uno principal es la sequía, el otro es la negociación con el FMI, uh -huh. eh, debemos estar atentos porque después, indudablemente, si bien uno dice no, eh, a nivel, o cualquier persona dice a nivel macro, no, eso termina impactando en los recursos que después ingresan a las provincias. Claro. Eh, Guido, te saco de, del tema económico de tu tarea diaria. El otro día, cuando te tocó asumir, eh, me llamó la atención que... Fue un discurso cortito el que diste, pero agradeciste a la gente de la escuela hogar, el lugar donde vos habías hecho la escuela primaria, y vi ahí como una historia de ruralidad, de pueblo chico, de formación eh, en la provincia también, de agradecer a la universidad pública. ¿Por qué decidiste, bueno, presentarte así? Sí, porque en realidad siempre digo, si nosotros somos lo que somos, llegamos donde llegamos, indudablemente es gracias a todos los que en un punto de nuestra vida han interactuado con nosotros, yo soy eternamente agradecido de haberme quedado en una escuela hogar, sí. eh los valores, el compañerismo que he aprendido ahí, algunas enseñanzas de vida, eh, te doy un caso que yo le, le, le explico a mi hijo a cuidar la comida, a nosotros nos servían la comida, había que comerla todo o y no servirse si había si más si íbamos a dejar, eh, después fui a la escuela de Abramo también eh pueblos chicos viste donde hay mucho compañerismo qué sé yo yo me crié sin por ejemplo sin tv en yo teníamos televisión eh y después el, el secundario en Bernasconi y la universidad pública y por eso eh, a la familia por eso agradecí a la a los compañeros de trabajo acá en casa de gobierno yo entré en el año 2000 a repartir expedientes y el compañerismo que tuve eh, de todo, iba oficina por oficina repartiendo pendientes, todo te atendía bien todo me enseñaban, yo no preguntaba dónde estaba esto, la verdad es que soy un, un eterno agradecido y siempre lo digo eh, el compañerismo que hay le, le, la buena onda que hay, nos ha permitido llegar a donde estamos Bueno, ahora como eh, seguir, ¿no? porque <ríe> ya, ya me sensibilizo enseguida, Víctor <ríe> la primera vez que un ministro de economía me sensibiliza <ríe> Ah, bueno, sí, nah, y aparte te, te cuento otra, la alegría que hay, por ejemplo, en Cuchillocó he recibido, no sé, la cantidad de mensajes en Bernacón y eh, lo sienten como un logro de cierto, ¿no? Es tan fácil sí, claro. que alguien de una comunidad tan chico que haya ido llegue a mi Ministro de Economía y comparto la alegría de ellos. Me siento contento porque ellos también están contentos en la partecita que les toca. La verdad que, que sí, que pasa eso, ¿no? Porque es como el hijo del pueblo que llega... Bueno, a, a obtener los, los, los beneficios de la movilidad social, que está ascendente, Tal que está cual. buenísimo que eh, eso suceda. Exactamente, yo soy primera generación de estudiantes universitarios, eh, uh -huh. mi viejo no tenía solamente la primaria, bueno, mi mamá maestra, pero primera generación de, de estudiantes universitarios en la universidad pública. Bien, bueno, corto un cachitito con la dulzura este último, Dale. la última pregunta. Dale. La última pregunta, ¿crees que es posible seguir sosteniendo el índice de inflación proyectado para 2023 por, por masa, este 60% o ya es este, una, una ficción? De acuerdo, de acuerdo a las proyecciones que tenemos, eh, ya no creo que se cumpla eh, la proyección hecha a nivel nacional, eh, tenemos, eh, ya tenemos un 12,8 para los dos primeros meses, eh, la de marzo eh, por las proyecciones que tenemos es uh -huh. alta, eh, creemos que va a superar ese 70%. Eh, lamentablemente, ojalá eh, se pueda encontrar eh, la fórmula o el método de, de parar la inflación porque es algo que... Que, que erosiona el salario, de, de, sobre todo de los trabajadores, y predispone mal. Es cierto que uno va, va a comprar algo y te predispone y te pone de mal humor cuando vos ves los precios que continuamente uh -huh. están aumentando. Sí. Y te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés. No, por favor, a su disposición. Hasta luego. Hasta luego. Quiero decir una cosa eh, antes de que venga la música. Y es eh, esto de todavía poder juntarse, dialogar, eh, que mm, se sigan respetando, que uno pueda decirle, che, no me gustó esta actitud que, que, que tuviste. Me parece que es algo para cuidar, eh, esto que, Mira, que me pasó. Parec me pareció interesante con los también este El, el, algo que, que no tiene que pasar desapercibido. Rosana me llama todo el tiempo por un laburante de Cuchillocó, por un laburante de La Maruja. Bueno, eso quiere decir que hay una gremialista que se está ocupando. Claro. Que en definitiva es cierto, acá eh, alguna mala interpretación hubo de ese acuerdo, eh, pero que después hay diálogo, hay conversación, como vos decís, y este, en cualquier caso se volverá a discutir. Claro. pero pero no hay una ruptura, no hay un quiebre, no hay un cierre, hemos tenido momentos Warning claro. de, ahí eh, la conocí ya usted acampando a frente a casa a de a gobierno cuando gobernaba también Viterfield estaba en ese momento en alguna parte del equipo económico eh cuando el ministro era Sergio Violo ah uh -huh. como talón de oso también Este, pero bueno, esta, esta historia familiar la verdad que viene el detalle el lauti, la verdad que escuchar ese, ese, esa historia de vida de un ministro tampoco es habitual claro eh, uh -huh. bueno a mi me, me gusta saber que vivo en una provincia en una ciudad donde todavía podemos tener esto de relacionarnos discutir, debatir clavarle un paro pero saber que en algún momento las cosas se van a acomodar Muy bien, el primer ministro pobre. <ríe> Hay unos cuantos. Ah, ¿viste de la vos, vos que te quejas de mí, que yo siempre ando ahí recorriendo la pobreza. Ya venimos.